porque si no, todo está teñido de la consecuencia pavorosa que va a tener esta esta calamidad para la Argentina y para el mundo entero. Mira, este antes de la pandemia, antes de la pandemia, Alberto Fernández resolvió ajustar a los jubilados. Entonces, bueno, yo soy jubilado también. Eh, lo hizo por decreto. Lo hizo sin protestas de nadie y lo hizo al mes de haber asumido tengo que macri tardó dos años necesitó una ley y bancarse unas cuantas protestas la misma noche de la de la sanción de la ley para eh, hacer exactamente lo voy decir para violentar el este el, la movilidad jubilatoria este en que preguntó que en seis meses todos todos los jubilados hemos perdido entre 4 y 14% por ciento que incluido lo de la mismanima Bueno, se puede decir que, hay, que que estamos en emergencia, en realidad se pueden decir muchas cosas, pero se podría haber propuesto una ley y no un decreto antes de digamos, cargarle la, la romana al digamos colectivo más vulnerable que tiene la sociedad, que no tiene ni sindicato ni, ni nadie que lo represente. Bueno, eso para mí fue un farol digamos de, de, de alerta porque en, en principio el mes ocurrió y seguimos en la misma, hoy están proponiendo una una nueva movilidad para diciembre y ya dicen este que los aumentos que serán salariales no se van a medir este por por inflación, sino por aumentos salariales y renegociación. Es decir, si no es por inflación, más ajuste. Y esto viene justamente a la hora de empezar la negociación con el Fondo Monetario, que no sé cómo va a terminar, pero siempre reclama Este, reformas estructurales que el, el, el palazo de los jubilados ya fue aceptado y eso para mí no es muy peronista realmente me, me parece de, digamos de a ver no, no sé cómo calificarlo no hay emergencia que que acepte eso por lo menos no es un gobierno como como el que se supone que, que puede llevar adelante Cristina eh, Fernández si, si ella fuera la presidenta no lo hizo ella cuando ganaba Eso por un lado. También, también antes de la pandemia, tuvimos cuatro o cinco este, incidentes o sucesos que tienen que ver con la soberanía. Fíjate vos, primero justicia social, vamos a la soberanía. Recuerdo el, este, el episodio con el presidente de Carrillo. Más allá de que se haya este, finalmente emitido o no, y la injerencia de dos embajadores extranjeros el Israel y el de Inglaterra, eh, para quitar a Carrizo de, del billete con una denuncia que resultó ser falsa, finalmente. Vieron creer que Ramón Carrizo era antisemita. Al final, al final terminaron pidiendo perdón, pero la cuestión es que un gobierno peronista o no que acepte la injerencia de embajadores extranjeros, que no proteste, que no les pida explicaciones, que no los cite que no los obliga a rectificarse, no no tiene muy en claro el tema de la soberanía, realmente. Esa es una bandera peronista. Vemos todos los días el desfile de funcionarios en la embajada de Inglaterra. En el, en, en el medio de un conflicto, digo bueno, en el medio porque nunca terminó el conflicto de Malvinas, este, irresoluto. Eh, ¿en qué, ¿Por qué todos los funcionarios de este gobierno Eh, pasa por la embajada en Catarra como si fuera el bar de la esquina. ¿Qué es lo que se le debe? Nadie explica. Eh, por ejemplo, la ministra de Universidad y Género publica este, habitualmente en su cuenta de Twitter las reuniones que tiene con con el embajador. Sostiene diálogos abiertos con él, pero no se, nunca se sabe el contenido. No lo explican, nadie pregunta. Y vamos a la tercera cuestión, porque si no es, es realmente muy largo, que es la que a mí más me interesa, el que es el tema de la educación, porque yo he sido docente, y sé cuáles problemas básicos tienen nuestra sociedad con la educación. Remitámonos a lo que decía Jauretche sobre todo esto. Este, estamos perdiendo la batalla en las aulas, siempre. Nos cuentan una historia que no es. Una historia pinchada, este, numerada tardeada en fin, el ministro de educación de este gobierno, antes de la pandemia, tuvo una reunión con tres funcionarios de la Open Society, creo que todos, todos, creo que tus asistentes saben de qué se trata, donde también se celebraron acuerdos que nadie preguntó este en qué costaban Y ahí está en juego la educación argentina. ¿Es bueno de quién está la educación argentina? Porque de repente también nos enteramos que el Ministerio de Diversidad, en el medio de este desastre económico, recibe 18.000 millones de pesos, es decir, 245 millones de dólares. Nadie preguntó de dónde sale la plata, ningún periodista. Entonces, al ministro Trotan, al la ministro Alcorta, y a todos los ministros que circulan por la embajada de Inglaterra todos los días, resulta fácil esto, es que como que no les importa? Era lo mismo. Uno cree que no le interesa la soberanía para mí gusto grave y en el tema educativo mucho más grave porque ahí está nuestro futuro estamos perdiendo esa batalla la cultural hace mucho tiempo y parece que todo el día o todos los días se vuelven un clavo más en el ataúd no de salud básicamente son esas cosas Más allá de que no me, no me parece que el peronismo este que integra este frente lo esté conduciendo, por primera vez ocurre esto. Eh, este es un pero gobierno es que, que integra... Es es bien, que con Te pregunto, sí. el caso sí. general del gobierno sí. con una mejoría económica, un acuerdo con los acreedores y eh, impulso de abajo hacia arriba a través del consumo de la producción local, con todas las dificultades que tiene frenar cuatro años de recesión y la pandemia, eh, ¿no contiene esos espacios que estás mencionando como fragmentos dentro de un marco general progresivo, dentro de un marco general con orientación nacional, mercado internista? Digo porque, esa es la pregunta, ha, eh, añado, porque si uno desagrega medidas puntuales, tanto del primer gobierno peronista como del, del gobierno de Néstor Kirchner, se va a encontrar constituyente posiciones eh, irregulares con acuerdos, inclusive con empresas norteamericanas, con pactos destinados a comercializar la readquisición de eh, productos argentinos, con acuerdos por exportación con distintas potencias. no eh, eso, Esos puntos que vos marcaste, que están muy fundamentados, debo decir, no se diluyen en el trazo general que muestra la posibilidad de crecimiento en el mediano plazo, Mira este eso podría ser, pero está por verse este yo lo, lo lo que escuché y creo que vos también al presidente decir que él no tenía ninguna planificación que no le interesaba planificar bueno este pero hablaba no hablaba no eh consolidaba un plan dos planes quinquenales, uno trienal, en fin este había un plan económico por ahora son todas improvisaciones que pueden terminar bien, eso yo no y ojalá que y ojalá que terminen bien. Pero, y tampoco me parece que el acuerdo con los acreedores pueda ser visto hoy como algo positivo de momento este eh, casi casi en todos los terrenos se hicieron concesiones a los acreedores y de todos modos falta falta digamos el, el partido importante que ese partido con el fondo monetario el fondo es mucho más complicado que los que los butres para negociar ¿Por qué porque propone reformas estructurales hoy al mediodía en un programa de televisión que yo vi Pablo Loser, que es un argentino que durante muchos años trabajó en el en el Fondo Monetario, estaba este a, hablando maravilla del acuerdo que ha hecho Juan Tanta tantas maravillas como las que habla este la, la oposición en Argentina y todos los operadores del establishment, están todos contentísimos con el arreglo. A mí me llama la atención sinceramente ¿Y ¿por qué los medios concentrados golpean con tanta intensidad sobre el gobierno nacional tomando en cuenta que sí. la Nación y Clarín son lo que fueron y lo que serán? Mira, lo, los medios concentrados este, y, y este los grupos económicos concentrados los van a golpear siempre frente a un gobierno que este les inspira que no les inspira confianza en principio. Este, ya es, es un deporte que ellos practican el primer día de gobierno este re, recordemos cu cuando José Claudio escribano le, le le presentó su su, su menú de en posiciones a, a, a Kirchner, lo van a hacer siempre de todos modos esos grupos concentrados y los operadores mediativos están muy conformes con el arreglo con con, con los wids por eso yo eso no lo veo algo positivo por ahora pero Estaba terminando con esto. Cuando el fondo tenga eh, se siente en la mesa con el gobierno argentino, va a reclamar las reformas estructurales. Y decía López esta mañana que, sin ninguna duda, el primer reclamo es la reforma jubilatoria. O sea, preparémonos para lo importante, no para tirar serpentinas sobre un acuerdo que todavía no se sabe en qué va a terminar. Si van a pedir una reforma jubilatoria y una reforma laboral, Estamos mal. Es más, López dijo, bueno, de todos modos, el ajuste con los jubilados ya empezó. Que fue mi, mi primer mi primer reclamo, ¿no? Es de decir, ya empezó el, el ajuste jubilatorio. Este gobierno pasó el ajuste de que se lo pineran. Ajustó a los jubilados. Que siguen perdiendo plata todos los días. este Bueno, digamos, te digo, Gabriel, no estoy decepcionado porque no creo, no creí nunca en Alberto Fernández. Ni voy a creer. También recuerdo cómo él fue echado del gobierno este esquiznerista anterior. En el libro, sinceramente, escrito por Cristina, ella explica cuándo y por qué lo echaron a Fernández. Bueno, este es cierto que ese es el candidato que se propuso y es el candidato que yo voté, además. Así que me hago cargo. Pero, pero bueno, sé por qué lo voté. No no creo en Saltimbanqui de la política. Este hombre ha estado en, en en todos los colectivos que lo llevaban este a un cargo más importante siempre cargos administrativos no no me produce amor sinceramente y no no lo va a conseguir conmigo realmente no yo soy un opositor este Ajá. pero un opositor interno este y, y soy un digamos un opositor sincero y honesto digo lo que pienso y digo por qué y sobre todo de dónde lo digo. Y además no, no represento a, a ningún colectivo. Ni, digamos, grupo, espacio, colectivo, si existiera, el minoritario es minoritario del peronismo. Yo me sé minoría. Creo que el peronismo es minoría hoy. este Lo no sé. Bueno, prefiero construir algo que ni siquiera voy a ver o apostar algo así que este, embarcarme en una cuestión en la que no creo. A los 68 años casi este sería perfecto. Enrique Martín, te agradezco enormemente muy clara tu posición, te mando un fuerte abrazo desde La Señal y nos vamos encontrando la próxima seguramente te vamos a entrevistar como compositor, ¿te parece? Ah, sí, sí, sería sería el más tranquilo bueno, te agradezco mucho, David, y te sigo escuchando como todos los días Un abrazo grande, Enrique Martín aquí en La Señal Seguimos en La Señal Por ejemplo Me gusta la calle El aire cansado Quizá por la tarde manchas oscuras sobre los mages Flores silvestres rocíos que nazc. Por ejemplo, me gusta ir mirando las puestas nocturnas y allí esperando